p u e por una amplísima mayoría de 57 votos a favor, solo 10 e en contra y una abstención. La nueva ley obliga a actualizar por inflación tanto el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales como los salarios docentes. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que va a vetar la ley, al igual que lo hizo con la movilidad jubilatoria. Vamos a escuchar lo que decían en el debate en el Senado. Anabel Fernández Agasti, senadora de Mendoza de Unión por la Patria. Y Martín Lustó del radicalismo representante de la Ciudad de Buenos Aires. El 85 ya lo dijeron senadores anteriores, de los salarios universitarios de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué? Por algo muy sencillo: la inflación del 25 y la inflación del 20 de enero no se les reconoció a los trabajadores universitarios. Vuelvo. La devaluación que generosa inflación hizo perder poder adquisitivo y a los universitarios no se les reconoció un peso de eso. Por eso es que perdieron tanto. Perdieron más que el resto los trabajadores estatales. Dan 20% de mayor caída del poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales nacionales. Vaya si esto no es un principio de revelación, un principio de revelación acerca de lo que el gobierno y particularmente el presidente piensan de la educación pública en la Argentina. Y no es solamente las declaraciones, ¿no? d e c i si e s a doctrinamiento, no. Es lo que deciden con el dinero. Ahora las universidades, además de formar docentes, tienen médicos que son residentes en los hospitales universitarios, tienen colegios universitarios. ¿Saben lo que está pasando en los colegios universitarios de la, de la ciudad de Buenos Aires? Antes los salarios de los docentes estaban 28% por encima de los de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco paga mucho. Ahora están 28% por debajo. Queremos ciudadanos libres con oportunidades iguales para todos y todas, y ese sueño solo se va a forjar cuando nosotros entendamos que la universidad debe financiarse como prioridad, que es un consenso que no vamos a permitir que dé un paso atrás, que se está con la universidad pública o no se está. Y no se está con la universidad pública cuando se vota por su definanciamiento. s Y no se está con la universidad pública cuando se t r a n z a su presupuesto por una rotonda para la provincia. Y eso vamos a estar viendo qué sucede con el presupuesto que e n v í a y presente este domingo el presidente de la nación. Espero que muchos puedan mirarnos a los ojos de lo que voten acá para decir. Que van a seguir respetando las palabras que dijimos hoy, a pesar de que el presidente vete o a pesar o a pesar que mande un presupuesto que recorte los recursos de nuestros estudiantes y los l a b u r a n t e s de la universidad pública. La ley finalmente se aprobó en el Senado, como decíamos, con 57 votos a favor, mucho más que los dos tercios de los votos que se necesitarían para rechazar el casi seguro veto que promete el presidente Javier Milei. Se descubrió la operación del gobierno nacional para tapar el ataque con gases a una nena de 10 años. El día después de la represión a jubilados en el Congreso, se reveló que el gobierno. envió a sus medios amigos un video falso y borroso en el que supuestamente la niña era gaseada por otros manifestantes. En medios como La Nación más y TN se difundió ese video intentando desligar a las fuerzas de seguridad del episodio. Sin embargo, ayer se conoció otro video, el verdadero, que muestra con claridad que un efectivo de la policía federal mira a la niña, le apunta y gatilla su aerosol de gas. pimienta varias veces en la cara mientras el resto de los uniformados avanza tras las órdenes del jefe del grupo ante la evidencia de que la policía federal gaseó a la niña deliberadamente el periodista de la Nación más Eduardo Feiman que había difundido el video falso denunció que fue nada menos que el jefe de la federal Luis Alejandro Rojel el que le envió esa grabación así se cruzaba Feiman con la ministra de seguridad Patricia Bulrich que a pesar de la evidencia seguía negando los hechos Yo me enteré del video por La Nación Más. Lo vi en okay. su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Y, bueno, ahora. Alejandro r o e é su jefe de policía. Sí, okay. Esto me lo acabo de enterar en este momento. Gasearon, nadie, gasearon, nadie, gasearon no, a nadie, una, nena. Nadie, nadie gaseó una nena. Sí. Quiere que le mande, está... quiere que le mande la, la imagen. La acabo de sí, poner la imagen. Ya la vi, ya la vi. La, Ent la, entonces la... gasearon no, a la nena. No, no es gasearon a la nena. La, la policía <risa> está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando, avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena. y está tirando gases o no. n t r a aquellos que h a b í a h tirado eh, hay un baja oficial baja. que le apunta a la nena eh, no, no, no. y a la mamá la imagen es clara quiero que se la muestre no, pero, sí, en la cámara vi, pero, lenta que le frene le frene la, la imagen como ¿Qué, quie, qué más quiere muestreme la como quiera pero de ninguna manera la intención ni siquiera se ve la nena se ve el, el policía saca el gas empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor n o s habían tirado pero le base. apunta para abajo la mamá no, estaba digo, con la nena ah, eh, no, sentado en el no. piso. Usted cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí. Usted sabe la. Tensión? Sí, porque le piensan? estaban gritando, hay una nena, hay no, una nena. No, los policías están con los cascos, no escuchan. No, yo le quiero. o q u i é e h o hacerle una operación a usted? Si se la hizo el jefe de policía y le mandó un video equivocado, bueno, hablaremos con él. Pero yo le puedo decir que no, eh, que esto es un malentendido. Cruz t e p a t i c i a b u r r e el periodista de La Nación más Eduardo Feyman, y por esta operación para instalar una versión falsa de los hechos ya hay una denuncia penal hecha por la comisión por la memoria de la provincia de Buenos Aires y otra que anticipó que realizará el abogado Gregorio Dalbon. En Santa Fe, en medio de la represión, a d o c e n t e s y estatales, el gobierno de Maximiliano p u l a r o logró la ley que reforma el sistema jubilatorio de la provincia. Mientras los sindicatos intentaban ingresar a la Legislatura para presenciar la sesión, el oficialismo suspendió los discursos sorpresivamente y apuró la votación. para aprobar el proyecto sin debate. La reforma aumenta los aportes que hacen los propios jubilados a la caja provincial y obliga, por ejemplo, a las docentes a jubilarse con más años de servicio para poder acceder al 82% móvil. El gobernador Puyaro viene acompañando las políticas de ajuste del presidente Javier Milei y las aplica en Santa Fe. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general del gremio docente s a m z a Fe, Rodrigo Alonso. Ese proyecto dice. que los jubilados van a tener que aportar más, por lo tanto van a perder salario. Ese proyecto dice que los jubilados van a cobrar sus aumentos 60 días después que los activos. No mentimos, lo dice ese proyecto. El gobierno lleva adelante una política de ajuste como en los 90 y los trabajadores llevamos adelante. La misma pelea que en la década del 90. a c c a n t a m o s de pie con dignidad, diciendo que no queremos ajuste y diciendo que los n o n o volvemos nunca más. Nosotros no queremos que el gobierno nos diga feliz día. Queremos un mejor salario. Queremos que lo no representemos. Queremos que no d e s c u e n t e los días de paro. Queremos que no r e f o r m e la jubilación, queremos que no d i g n i f i q u e e queremos poder mejorar las condiciones para enseñar y las condiciones para aprender. Vamos ahora a h o r a a c ó r d o b a porque allí las empresas de colectivos interurbanos quitarán desde el lunes el boleto educativo gratuito. Nos informan Radio Curva y Radio La Rancha. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias del informativo Farco. Por el incumplimiento en aportes de la provincia, las empresas de transporte interurbano suspenderán descuentos en el boleto educativo gratuito de Córdoba. La medida se pondrá en marcha a partir del próximo lunes 16 de septiembre. Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros comunicaron que vienen asumiendo hasta el 100% del valor de los pasajes especiales de los programas del gobierno. La medida implica que estudiantes, docentes, no docentes, beneficiarios del boleto deberán asumir el costo costo del 100% del valor de cada pasaje. Escuchamos a un estudiante coordinador de la toma en el pabellón Venezuela de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha agravado la situación por la noticia de que no estarán funcionando los los boletos educativos gratuitos en r i n t e r u r b a n o y ya, ya estaba siendo complicado sin los apuntes, sin las becas, sin sin un montón de, de ayudas que se fueron recortando. Eh, pero esto del del boleto educativo significa un corte. directo a la carrera educativa de, de muchos. Porque el, como sabemos, el polisinterurbano tiene costes altísimos, restrictivos para quien, para muchos, muchos estudiantes. La asociación obrera de la industria del transporte de automotor a o i t a rechazó las medidas anunciadas y advirtió que la decisión de la cámara empresarial FETAP deja a los conductores del servicio interurbano como rehenes en una disputa entre las prestatarias y el gobierno provincial. Escuchamos a Claudio Luna, secretario gremial de a o i t a n o e s a responsabilidad. Ni decisión de parte de los trabajadores de Oita, la medida adoptada por FETAP. Esto claramente es una disputa entre empresarios y gobierno provincial, donde nuevamente somos rehenes los trabajadores del volante y los usuarios. Esta medida se da causalmente en el marco de una discusión por recomposición salarial que ya lleva meses y a donde no ha habido ningún tipo de propuesta por parte de las cámaras e m p r e s a r i a s Sumado a esto, estamos en una conciliación obligatoria que vence el próximo martes y sin posibilidad de renovarse. Cristian s a n s a l ó n e director general de Transporte de la provincia de Córdoba, comentó a las radios de Farco que aún no hay definiciones ante este conflicto y que se encuentran en plenas tratativas. Informaron Radio Curva y Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Llevamos entre ríos porque en la ciudad de Colón hay alerta y preocupación por la instalación de una mega planta de hidrógeno verde en la ciudad uruguaya de Paysandú, ubicada del otro lado del río Uruguay. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes. Preocupación por una planta de hidrógeno verde en la costa del Uruguay. ¿Se acuerdan o escucharon hablar del conflicto que generó la instalación de la pastera finlandesa Bodnia en el río Uruguay en 2007? Bueno, ahora otro emprendimiento internacional vinculado al Rigi y al Rini pone en alerta a vecinos de Colón y p a y s a n d ú Se proyecta instalar en p a y s a n d ú localidad de la República Oriental del Uruguay, frente a Colón, entre ríos, una planta de hidrógeno verde con capitales de la Unión Europea. Para saber de qué se trata esta planta industrial, desde Radio Barriletes conversamos con Víctor Bacheta. Periodista e investigador ambiental uruguayo Bacheta señaló que a pesar de que se la pinta de verde esta inversión sigue siendo un proceso extractivista y contaminante y describió el proyecto como el de mayor envergadura que se piensa desarrollar actualmente en el Uruguay. Esta planta eh, allí en, en, en Paysandú pretende producir 104 mil toneladas anuales de hidrógeno verde. para generar 560 mil toneladas anuales de metanol, 210 mil toneladas anuales de gasolina sintética, 27 mil toneladas de una gasolina más liviana y 3.800 toneladas de aceite pesado. O sea, te se das cuenta que esto es una una industria muy grande, tiene va a ocupar una superficie según lo que proyectan de 200 hectáreas, 200 hectáreas de la instalación industrial. O sea, tenés que imaginarte lo que conocemos como una refinería, una gran refinería de, que hoy son de petróleo, inclusive, va a tener antorchas, eh, torres con con llama prendida constantemente, cuatro torres, cuatro antorchas y tres chimeneas. p a c h e t a destacó además que la firma de contratos entre estados y empresas. Tiene cláusulas ocultas que no permiten el acceso a la información. Que junto con estos proyectos, esto está pasando especialmente en este momento en Uruguay con este proyecto en Paysandú. Entonces el gobierno firma un contrato con la empresa que, este, que propone el proyecto y el contrato ese es confidencial. Y por qué es confidencial? Y bueno, porque en esos contratos secretos empiezan a eh, incluir concesiones. Las concesiones que hacen los gobiernos para ver, no sea cosa que la inversión caiga en otro lado. Para, entonces ahí empiezan las concesiones de todo orden. Atentas y atentos a lo que pasa con el agua, la tierra y el aire en este rincón del castigado planeta, informó para Farco Radio Comunitaria Barriletes. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Posadas, Misiones, se escucha el informativo del Farco en Radio l i b e r t a d o r 90.1. n